Están hablando de jazz. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troiano. Están hablando de música. Están hablando de jazz.

Estamos、en el otro programa de estar hablando de jazz, como todos los martes a las 10 de la noche,、uh -huh. en la FM Indy Rock, la 104.7 MHz. Y si querés escucharnos por internet, en la www.fmindyrock.blogspot.com.

Y este, hacemos todo el chivo rapidito ahora como para d e s p u é s d e s c a n s a r Bueno, eh, salimos por supuesto en vivo los martes a las 22. Repiten por esta misma radio los sábados a las 8 de la noche. Y tenemos una repetidora en la Patagonia, en Río Colorado, en la 90.30, los jueves a las 22. Nos acompaña como siempre nuestro operador estrella técnico,、eh, d i e g o i t o Moyano. ¡Gracias!

Y ahí estamos. ¿Qué dice? ¿Qué programa no h o y eh? Oh,、uh, sí. Bueno, ya en fin. estamos. Venimos entonados. Igual, Venimos ¿no? entonados. Ahí ya la vemos a nuestra entrevistada que anda, por ahí. anda por ahí. Qué、bueno. buena onda. Y este, algunos a m i g u i t o s que ya se han conectado. Ah, bueno. Acá y, dice: Diego dice, dice que Blue Train suena mucho más fuerte que nuestras voces. Ah, ya está, mirá. Muchas gracias, Enrique. Ah, buenísimo.

Bueno, y este. Nada, empezamos con un poquito de musiquita. Vamos a, hacer un poco, vamos a escuchar un poco de música. Un poquito sí, de、sí, música. Sí, sí, sí. <risa> Venimos medio trabados. Sí, sí. Sí,、bueno, sí. Bueno, y vamos a, a recordar a un grande del jazz argentino, a Walter Malosetti, porque por ahí conocemos、oh. mucho al, al hijo, ¿no? ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, hoy no. Hoy vamos a escuchar l o al padre, al gran guitarrista. Y este. haciendo su versión.

De este clásico de jazz, All of Me.

Están hablando de j a z z con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troiano. Están hablando de música. Están hablando.

Y escuchábamos ¿Cómo? entonces la versión de Walter Marosetti de All of Me. All of Me, arrancamos al revés. Con, con, con, me, me cambiaste. No era que hacíamos hot como... al final del programa. ¿Cómo、ah, era? Vale,、bueno, o sea. pero no, no está tan, tan hot tampoco e r a demasiado, no, no, no. demasiado. Está lindo a h Estaba lindo el gran Walter Marosetti con otro guitarrista, ¿no? No sé si lo tenéis. No, no, no, no. No decía no, nada. No, eso está eso bien, es bueno, un poquito de trabajo. Y como ha hecho、ahí. otras guitarras. Este, bueno, buenísimo. Y bueno, nada, hoy tenemos una entrevista. Queremos que salga todo bien.

Y、si no lo haremos cuando podamos. Está como apuradísimo. Sí, sí hoy vengo sí, sí. con todo el sucundum. Este, sí, una gran el, el cantante. El té de frutos rojos que me tomé fue.、Pues. Sí, una gran cantante y compositora marplatense, muy、Ajá. conocida, una privilegiada voz argentina.、Uh -huh.

Julia Sanjurjo, y como siempre hacemos, como para que se escuche un poquito lo claro, que hace. Vamos a pasar primero un tema de esta. Para, para que la gente、ya. sepa Muy de. Muy bien. Que en este caso la acompañan Ernesto Jodos, Rodrigo Domínguez,、oh, bueno. Maximiliano Kisner, Sergio Berdinelli Ber... y a r n a l d o Calal Veira.、Okay, una especie、mm, de selección. <risa> la selección. <risa> Muy bien. Bueno, la escuchamos、Listo. y el tema se llama Torre. Listo. Julia Sanjurjo.

Impresionante la voz de Julia.

Muy muy interesante. Hermoso. Fantástico. Si está, si está por ahí, l e vamos a invitar a que y a la estamos invitando.、Acercando. Si estás por ahí en el Instagram, si lo estás mirando, sumate ahí. Y, y si no, yo te invito.、Y、mientras tanto, seguimos charlando. Sí, sí, sí. Quería contarte que el sábado pasado fue el Día Internacional de Jazz. Ajá, que No lo d i j i m o s el、cosa. martes pasado, pero lo d i j i m o s este martes. El 30 de abril se conmemora el Día Internacional de Jazz. Y este bueno, y creo que nació en algo así como una fecha.

De mil, 2011 o algo así, y Harvey Hancock fue el, este, como el, como se, el embajador de la UNESCO que se le ocurre este día para festejar el Día Internacional del Jazz. Bueno, a ver, a ver、si、chicos, invitar, a ¿no? ver si la podemos invitar. Ahí estamos tratando de comunicarnos con Julia, y este, ya dijimos que es una.

Cantante、ah, infernal y una compositora. Y ahí está, pero mirá qué cosa es. ¡Hala! Bastante sencillo、sí. hoy. A veces es tan difícil que, ¿no? que cuando es, tan, es fácil está buenísimo. ¿Todo bien?、Mm, se ve que la, la internet hoy está.、Oh, di Dios, internet, nos h a s b e n d e c i d o Las netas a l i n e a d o s están hoy. Sí, alineadísimos, alineadísimos. Bueno, nada, estuvimos escuchando un poco de l materia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado que estés en nuestro programa.

Ay, bueno, Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Genial. Bueno, escuchábamos un poco、eh, esto que nosotros hemos pasado muchas cosas tuyas acá en el programa en, en distintas ocasiones. Lo que me llama un poco la atención es、eh, porque haces como cosas muy, muy distintas, ¿no? Porque esto es como tiene un, un tinte así como más experimental, este, una música que tiene que ver incluso con la música de cámara, ¿no? O sea, me da la sensación. Y, pero también te, escuché, te hemos escuchado cantando jazz estándar, o sea.

Como muy、sí. amplio, ¿no? Sí. También la vimos.、Eh... En... Oh, perdón, no, no, sí, sí, sí. sí. Este... No, no, no, no, por favor, por favor, digan, digan lo que. No, lo que, que te、acá. vimos en el Festival de Olavarría、sí. y hacías, creo que este, musicalizaban poemas, puede ser, o algo así, vos cantabas poemas o algo, no, algo claro. así. Claro, claro, lo que, lo que pasaron antes, este, ese tema de Torre, es、sí. una poesía de Arnaldo Calveira que yo musicalicé.

Y eso fue parte de un proyecto que, que hice en el 2017, gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, este, una beca creación,、eh, y compuse música sobre, sobre poesías de escritores argentinos. Eso, qué genial, una genialidad, una barbaridad. Muy bueno, sí, realmente. Qué bueno, bueno muchas gracias.

Bueno, y comentanos por ahí, Julia, ¿cómo, cómo te acercas vos al, al, al jazz? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo lo arribas? No sé, comentanos un poquito d esa e onda y a ver cómo.、Eh, bueno, actualmente es cierto, como, como ustedes decían, que tengo como, como distintos proyectos donde trato de buscar distintas、eh, aproximaciones, ¿no? Este, desde las formaciones, ya, digamos, como que.

Quiero decir, de la, de, desde las instrumentaciones ya,、eh, hay una propuesta estética, pero también, bueno, si de repente si voy a hacer estándares, trato de abordarlos ¿no? como con una, con una búsqueda en común hacia si hago música original.、Eh, algo de lo que decía Sergio recién, de este concepto como de la música de cámara o experimental, siempre está dando vuelta s en, en lo que hago. Esté agarrando un repertorio de, de jazz tradicional, por así decirlo.

O esté abordando música original.、Eh, y yo creo que tiene que ver un poco con, con, como con distintos ejes.、Eh, por un lado, lo que, lo que yo absorbí en mi casa de familia, porque mis padres, este, ambos、eh, dedicados a la música.、Eh, digamos, mi mamá más conectada con la parte académica, si se quiere,、eh, por su formación, y mi papá.、Eh,

Con la música digamos, latinoamericana, sudamericana.、Eh, ambos igual tenían un montón de, de, de cosas en común, incluso se conocieron haciendo música.、Eh, tenían un grupo que, que era una especie así como de pro música de Rosario, pero más platense. O sea, música para chicos, pero de, no sé, con instrumentos de renacimiento, ese tipo de, de cosas. Uy, qué genial.、Eh, sí.

Sí, y bueno, y, y lo que se escuchaba mucho en mi casa, que era el disco que estaba siempre dando vueltas, era、eh, You must believe in spring de Bill Evans. Claro,、ah, discaso. ¿eh? Este, bueno, mucho Bill, sí, mucho Bill Evans por el lado de mi mamá、eh, y mi papá también acercándome siempre esas músicas, este, Duke Ellington o, o Monk. Este, así que.

Como entre, entre la, la música de tradición europea, por así decirlo, la música latinoamericana.、Eh, y después, bueno, el jazz también como una manera de, de. Quiero decir, quizás a nivel inconsciente, ¿no? Pero como una manera de, de, de vincularme yo con la música. O sea, cada quien tenía, o ellos dos tenían su forma. Y bueno, yo opté por el jazz.、Eh, y después, a nivel formación, me formé en, en la universidad, este, estudiando composición acá en la, en la una.

Así que creo que soy como una especie de, de, de convergencia de distintas estéticas y, y formas de pensar la música. Y con el tiempo, digamos, en algún momento, tuve que tomar una decisión de en qué poner el foco.、Eh, y hoy por hoy ya creo que estoy más en la búsqueda de la, de la síntesis, ¿no? de, de encontrar bueno, qué une a cada música, dónde está la cuestión,、eh, dónde me paro yo como intérprete, dónde me paro yo como compositora.

Eh, y, y bueno, y eso lo voy como explorando y descubriendo en distintos proyectos y formaciones. ¿no? Sí, sí, fantástico porque es muy lindo. sí este, Ahora v i que estabas haciendo, siempre estás haciendo como obras o hay algo por internet, justo por Instagram, había visto que has, habías hecho algo de Leonora Bubel, ¿puede ser? Sí, estuve, sí. hice la, la orquestación de tres composiciones de Leonora, este, orquesté para la.

Para la orquesta, la Juan de Dios Filiberto, la Nacional de Museo de Argentina. Bueno, eso、sí. también es otra faceta. Arregladora、no、también, claro, que... es otro, otro mundo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es el mismo sí, que c o m p o s i c i ó n Tal cual. Yo pensé. Bueno, en realidad, en punto sí, porque el, el arreglo, digamos, es como una cosa que unifica, o, que, o mejor dicho, como que une los mundos de, de la orquestación, la instrumentación y la composición, ¿no?、Sí. Eh, o sea, porque yo también tengo que crear. O,

Sí, sí, sí, sí. Componer todo un universo sonoro, sobre otro、eh, entorno, exacto,、claro. exacto en, en torno a la obra de otra persona. Así que es algo que me apasiona y que también es un descubrimiento para mí.、Eh, la primera vez que lo hice fue en el 2018,、eh, también con la Filiberto, o sea, fue mi primera orquesta.

Eh, y después el año pasado lo pude hacer con la Académica del Colón y este año con, otra vez con la Filiberto. Así que voy descubriendo esa, esa faceta que era algo que hacía mi papá mucho.、Ah, este, mi papá、claro. eh, hacía arreglos para coro y también para banda sinfónica, etc.、Eh, así que bueno, es una, una pasión más.、Yeah.

Claro, totalmente. Qué, qué interesante, ¿no? Porque es, una, es un trabajo、eh, complicado, digamos, ¿no? Porque la obra ya está hecha y, sin embargo, vos también tenés todo un espacio que, para crear otra cosa, pero a la vez tiene que estar medio en consonancia. O no, va, quizás no, no sé yo, pero digo, es un trabajo difícil de hacer. Porque cuando uno crea sus obras es distinta la energía que maneja, ¿no? Estás.

Pensando en otras cosas, digamos, ¿no? Como,、eh, me parece a mí. No, sí, sí, no, no, está, está bueno que por、cosa. ahí. No, está bueno eso de, también de, de hacer un arreglo sobre alguien que es.

No sé si es compañera tuya o lo que sea, que decir que, que entre、claro. las dos están viendo qué、claro. está sucediendo, ¿no? porque ella, ella tiene su、no、obra y vos v i s t e Claro, hace o sea,、claro. e s u s arreglos sobre alguien que está vivo, digamos, ¿no? Entonces, ver claro ¿no? para saber qué, qué piensa de, de vos y de tu arreglo. A veces se hacen arreglos sobre cosas que, que no está el compositor y entonces, bueno, está todo más que bien, pero así está buena, está ahí de vuelta, ¿no? es genial.

Totalmente, totalmente. De hecho, Eleonora fue el quien me propuso cuando este, el pollo r a f f o estaba buscando arregladoras,、eh, porque esto fue bueno, dentro del marco de la Semana de la Mujer, entonces había también una cuestión ahí que, que estaban、ella. necesitando、eh, que sea una figura femenina. Y Eleonora había escuchado lo que yo hice para lo del Colón y me propuso, así que fue también una cosa de, de una generosidad de ella y una confianza también, ¿no? Tal cual.、Eh,

Súper importante y ni hablar e s t o que decías, este, de, de poder tener un ida y vuelta ¿no? claro. eh, real y, y, y también de, de eso, de una colega, ¿no? de una colega, una. De otra, una colega casi más tirando una maestra, ¿no? porque una persona de, con otro recorrido, otra experiencia, pero que, que bueno, que fue muy interesante y sí, un trabajo muy.

Muy arduo, o sea, ponerse. Claro, aparte,、sí. como, son tiempos, como son los tiempos en Argentina, que te llaman de, ayer, de hoy para ayer.、Claro. Este, entonces, <risa> literalmente, el 30 de diciembre, a las 8 de la noche, me llama el pollo Rafo y me dice: Negrita, <risa> che, escuché lo que hiciste, qué sé yo,、eh, hay que entregar todo a mediados de febrero.、Claro. Ah, y aparte,、lindo. yo tenía en mi cabeza.

Tenía en mi cabeza que en enero me tomaba vacaciones. O sea, me a g a r r ó una especie de ansiedad y dije: No, Julia, tomate las vacaciones del primero al 15 de enero y cuando pongas un pie en Buenos Aires, ves qué haces. Así que puse un pie en Buenos Aires a finales de enero y me quemé la bocha, porque la verdad que fue así. Sí, sí. Estuve despertándome muy temprano.、Eh, pero bueno, esto, como que me apasiona y, y la, la, la cuestión del arreglo también es que.

Bueno, es jugar un poco con hasta dónde está la entidad o la identidad de la, de la música original、claro. y hasta dónde yo también tengo margen para poner micro. Mi eso te porque, decía, ¿sabes? claro, claro. Digamos, sí, sí.、Eh, los arreglos, como yo los planteo o como yo los pienso, no tienen que ver con, con algo, con un,、eh, como un, un preconcepto. O sea, yo no estudié cómo arreglar, yo estudié orquestación y estudié composición.、Claro. Entonces, es como una especie de, de mix que, que el trato de hacer.

Eh, que es bueno, esta es la música y, y, y cómo, qué, desde qué lugar le puedo agregar yo a eso,、eh, con la información que yo manejo y con cómo yo estéticamente、eh, creo n o como、eh, ese entorno para la canción. Porque además, a, además son、eh, la música de, de, de L, este, además son canciones. n o、claro. Así que, bueno, sí, fue, fue un proceso y lo que se aprende es impresionante, en todo sentido. este...

Desde de, de, de, de, el paso de, de estar en la computadora escribiendo、eh, y, y estar ahí con el piano y cantando cosas, líneas, voces, este, contrapuntos y, y escribirlos, pasarlos a la compu, a después llevarlos a la orquesta, lidiar con el ensayo, con los músicos, con la notación, con che, no, como no entiendo esto, qué? o que esta.

No, Aparte, porque、Real. yo también tengo esa cosa de que a la orquesta la hice improvisar en un par de, de momentos. Ah, pero sos Entonces, arriesgada. Orquesta... Sos arriesgada. Sí, sí, sí. No, eso, eso, nunca, eso nunca me falta. <risa>、eh, este, a veces me sale bien, otras veces no.、Eh, pero bueno, también me gusta eso. Como,、eh, ok, estoy en una institución, por así decirlo, una orquesta que funciona institucionalmente de una determinada manera y vengo yo a, a tratar de ver qué pasa.

¿no? Este, con mi propuesta.、Eh, así que sí, es muy interesante, muy lindo. Un、sí. hermoso desafío.、Sí. Qué、genial. lástima que estamos hablando、sí. de algo que no escuchamos todavía.、Porque、yo ya, estoy, ya, ya me agarré en s i l e n a i Estamos saboreando, escuchar, ya. e s t a m o s s c u c r e a n m o Prometeme que cuando n o s mandan la grabación para pasarlo por la radio. Sí, yo este,、eh, seleccioné algunos fragmentos para poder publicarlos acá en, en esta plataforma. Sí.、Eh,

Porque bueno, también hay una, toda una cuestión como de derechos de, sí, de, sí, de sonido、sí, sí. e imagen. Pero, pero bueno, eso lo pueden escuchar y después este, en algún momento lo tendré a, a disposición, así que se l o s puedo mandar. Claro, gracias, buenísimo. Es genial para、okay. nosotros poder difundir a los músicos y a las músicas argentinas, digamos, la música argentina digamos, general.

Que hay tantos buenos intérpretes, tanta Uy, gente、increíble. talentosa que está en este momento. No sé si vos lo notarás. Bueno, v u a n d o estás en otro lugar, n o estamos en Tres Arroyos, que es un lugar este, un poco alejado, quizás, y pequeño, ¿Cómo? pero se nota desde acá. Desde no, pero programa, hay mucho talento. ¿Eh? Hay mucho talento en Tres Arroyos. Sí, sí. Hay, hay, mucho, mucho talento hay muchos、arroyos. músicos. Pero más allá de eso, digo,、sí. el, el tema es que, que estamos notando en el programa ¿no? la, la cantidad de movimiento, la cantidad de, de propuestas, ¿no? lo, lo, lo, lo dinámico que, es, que está pasando, lo que, lo, que es, lo que es lo que está pasando.

No sé cómo ves vos. Totalmente. No, sí, sí, totalmente. Y、eh, también, bueno, la diversidad de propuestas.、Eh, también hay algo que pasa, bueno, en, como acá en Buenos Aires, que、eh, al final somos todos del interior, ¿no? Como que hay algo que, este, digamos,、eh, ¿no? Quiero decir,、eh, yo, yo pienso en líneas generales del interior o del exterior incluso. O sea, lo que pasa en las artes, en el mundo de las artes, esta convergencia, ¿no? Este, y este mundo cosmopolita, digamos,、eh, artístico.

Eh, sí, nuclea un montón de, de cosas que, que suceden en el interior realmente. ¿no? Sí, sí.、Eh, bueno. sí, sí. Y, y las generaciones, como más,、eh, digamos, este, las nuevas generaciones vienen con toda también. Digamos, con, sí. Con,、bueno. con, una, con toda una i n f o r m a también todo un acceso a la información y toda una manera, ya tienen formas de pensar la música, digamos.、Eh, cosas que por ahí yo tuve, tuve otro proceso, digamos, tuve que aprender a pensar la música y.

No, y yo ya veo que, digamos, que、eh, en general ahí los que tienen entre 18 y 20 ya tienen un montón de, de, de cosas en la cabeza que yo a esa edad no las tenía, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Qué、Así、bueno. Que... Pues sí, y bueno, sí, sí, ese es el tiempo que nos toca este, y me alegro a la vez.、Eh, c o m e n t a n o s un poquitito, vos sabés que también a la vez tenemos otros amigos que le hemos hecho notas y, y estuve conectado,、uh -huh. el programa estuvo conectado con gente de Centenario Mingus.

Eh, sí. y estabas anunciada, no sé cómo fue el show, cómo la pasaron, no sé, alguna una nota de. Bien,、amigo. bien, bien, bien. Este, no, no, estuvo, estuvo buenísimo,、eh, fue vertiginoso en un punto porque hacía dos años que no, no tocábamos con, con esa agrupación. n i n g u n o s Y bueno,、eh, con ninguno, sí. s Y como somos varios del grupo,、eh, también el tema del de arte de cortar los ensayos, n o la, la música, el arte de combinar horarios.

Eh, tuvimos un par de, bueno, yo tuve un solo ensayo, un general, y hubo un par de ensayos y a s a l i r a la cancha. Así que fue reencontrarnos con esa música que es bien interesante, compleja, los arreglos de Juan, este, también muy, muy lindos. Y, y bueno, la verdad que la fecha estuvo, estuvo re linda, estuvo buenísima. Fue también la, la, la antesala de, como decían antes, del Día Internacional del Jazz, o sea que había también todo un.

un Fervor ahí en, en, en el público, en la convocatoria. Así que fue, fue muy lindo, muy lindo. Bueno, buenísimo que se、sí. estén、bueno. haciendo cosas. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Digo, ¿Sí? sí. <risa> seguimos entonces. No, no eso te... Y bueno, nada,、eh, preguntarte qué estás haciendo, qué más vas a hacer. No sé, algo más ahí con respecto a eso, si querés. Si querés hablar、eh... de la música también, a que tenés el micrófono libre aquí.

Lo que, lo, lo, que ustedes, lo que ustedes tengan ganas de, de escuchar.、No. Eh, pero con respecto a, a, la, a, los, digamos, como a los proyectos,、eh, hoy por hoy yo tengo un, un octeto con Andrés Elstein, con un baterista de acá,、eh, que arreglamos los dos la música de, o digamos, algunas de, de las músicas de Simón Díaz, compositor venezolano,、eh, la arreglamos para el octeto y.

Bueno, estamos apostando a ese proyecto, lleva, lleva mucha cabeza y, y mucha energía, pero bueno, es muy especial lo que pasa en esa, también en, en esa combinación entre el repertorio、eh, de la canción latinoamericana, pero que no tiene, digamos,、eh, un ritmo, ¿cómo decirlo?, como definido como si fuera el landó o, digamos.、Eh, bueno, alguno, algunas de las composiciones de Simón Díaz sí, pero es una música muy maleable.

Eh, y, y aparte e l texto en español, que también es otra cuestión que claro, nos pasa,、exacto. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué sucede con el jazz y con la improvisación cuando, la, cuando el texto está en inglés, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos e g e n e r a con el público y también nosotros con la música? ¿Cómo, cómo nos vinculamos con eso? Ah, cuando el texto está en español, este,、claro. en este caso. Sí, sí. Así que es, es algo bien interesante, una propuesta que se nos ocurrió.、Eh,

Sin pensar mucho en todos estos parámetros que ahora se van disparando y se van como revelando también con, la, con, la, con las presentaciones en el vivo, la devolución de, de la gente, lo que nos pasa a nosotros como, como grupo tocando. La verdad que es muy especial.、Eh, así que, bueno, esto se llama Proyecto Simona. Proyecto y Simona. Y t á ahí.、Ya、está、eh, anotado. í、sí. qué lindo. Sí,、eh, sí, la verdad que estamos muy, muy contentos.

Y después,、eh, bueno, la, la otra formación que tengo con Valentín Garbi y Nathaniel Edelman, ese trío de, de piano, trompeta y voz, que también quizás a veces son más esporádicas las, las posibilidades que tenemos de, de, de, de presentarnos porque Valentín vive en Mar del Plata. Claro.、Eh, pero bueno, es como. Es una, es una de mis formaciones más estables, digamos.、Eh, y.

Después, bueno, ningunos, cuando, cuando sucede, cuando, cuando puede armarse.、Eh, ahora, quizás, yo ahora me voy a ir un tiempito de viaje, pero bueno, cuando vuelva, probablemente tengamos alguna otra oportunidad de tocar.、Eh, y bueno, y después hay otras cosas que son más este, circunstanciales, por así decirlo, que van ocurriendo,、eh, que no se sabe, digamos, cuánto tiempo puede llegar a, a suceder, o bueno, quizás son momentáneas. Hoy, por ejemplo, estuve grabando para el disco de un amigo.

Que se llama Julián Meckler, que va a sacar este, su disco para, para finales de año.、Eh, la semana que viene grabo con el septeto de Juan Pablo Navarro,、ah, sí. eh, también para este, eso como tango contemporáneo.、Eh, estuve haciendo unas grabaciones de música argentina hace poco para, bueno, para otros músicos. En fin, es como que después la, estas son estas, como oportunidades más circunstanciales.、Eh,

Que se van presentando y están buenísimas.、Claro. Eh, así que, bueno, hoy por hoy, mis dos, mis dos, como mis dos proyectos principales son entonces、eh, Simona y el trío con, con Nataniel y, y Valentín. También está el trío con, con Ramiro Franceschini y Santiago Lamisowski,、ah, sí, sí. con quienes grabamos、claro. el año pasado. Y en algún momento、eh, estuviste en Tres Arroyos con Ramiro, me parece. ¿no?

En t r e s a r r o y o s estuve, no, con, con los chicos no estuve nunca en t r e s a r r o y o s Me encantaría、ah, ir, sí, me encantaría、sí. viajar. Ya fal, no f a l t a la oportunidad, ¿eh? no tengas problema. Sí, s no, vos sabés que el,、um, la vez que estuve en t r e s a r r o y o s fue con los Marplatenses. con,、ah, con los marplatenses, eh, claro. Julián Maliandi, Nicolás Pacetti,、claro. sí, sí, sí, sí, sí, sí. exacto.

Divinos、eh, ellos.、Todos. Y Lucho también. Lucho, con Lucho? Bueno, el, ahora、sí. no recuerdo. El gran Lucho. Este, <risa> sí, tremendo, Lucho. Por eso decía como esto de marplatenses,、eh, los marplatenses: los de Tres Arroyos, en Mar del Plata.、Fem eh, Barto, Lucho, sí, sí, Fede, Viceconte. Fede divino. No, no, son, sí, sí. Sí, Genio, son unos musicales.、Sí, bueno, yo la conocí el año pasado también a, a Mumi. Wow.、Bueno, claro. Mumi Pearson, que también otra, otra tremenda. Este.

Así que sí, sí, sí. El aguante el interior. Sí, t a u a l Grandes valores. Sí, Pero por supuesto,、la. estamos haciendo sí, nosotros, de sí, tratando de comunicarnos con todos los, los, los, los de alrededor también. Y bueno, que pasen cosas. Están pasando cosas, así que está bueno.

Este, hay, hay como un movimiento entre todos nosotros, y bueno, hay, que es lo más importante,、wow. moverse un poco. Tal ¿eh? cual, y ahora capaz que se va a normalizar sí, un poco más, ¿no?、Claro. Porque esto de la pandemia nos tuvo un poco ahí alejados, este, pero bueno, ahora viene como normalizándose, así que está buenísimo para verlos este,、sí. en vivo. Y hacer cosas, y... claro. Genial. Eso,、sí. Bueno, cuando estés medio cerca d e Mar del Plata, te vamos a ir a ver, a ver, ¿viste? Papá a sí, a ver qué onda. Sí, bueno, nada,、buenísimo. te mandamos un gran abrazo. Este, gracias por la nota.

Este, y espero que nos mandes material de todo lo que tenga, mandalo que lo difundimos acá por las radios. Estamos acá en Tres Arroyos, también en Río Colorado, en Euquén, perdón, en, en Río Negro. Y, este, y nada, eso, ¿algo más? No, nada, agradecerte, la verdad, re contentos con tenerte acá en el programa, una divina. Este, así、mm. que nada, eso, e s o Gracias a ustedes y por el espacio, y qué bueno, bueno, gracias también que, que hayan pasado música.

Mía, me pone muy contenta. Más tierna. e bueno.、Dale. Hasta <risa> la próxima. Gracias, bueno, que t e n g a s Buenas noches. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias a u s t e d e s Besitos.

Vamos Con la notita con Julia, una divina, como siempre. Estas últimas notas que son de、Ta、chicas sí, y de toma, mujeres, sí, la sí, verdad sí, que sí. me completan. s o n unas genias. Falcom, este, este... Qué lindo verlas este, tan, ¿no? en, en lugares tan poco comunes o que parecían tan poco comunes. Este, ¿no? Y ahora las vamos viendo así, que ya en lugar de compositoras y de arregladoras. A、ah, mí e fascina, me encanta. Sí, sí es fascinante. Aparte, estamos、Genial. escuchando la, de, este, su música.

Este, medio siempre, cosa que también viste, agrega, ¿viste? Es, es sí, realmente, sí, t e l vez. Un lindo mundo que está. está Gracias,、pasando. Julia. Gracias, Julia. Gracias. Muy amable. Y bueno, y lo vamos a escuchar para dar un poquito de cierre ahí. Julia,、claro. La escuchamos a ella <risa> este, haciendo acá un temita en portugués: Inútil Paisagem. e s t á con Nathaniel、eh, Edelman, que、sí. a recién lo nombraba. Me encanta esta canción. ¡Qué!

き tanto mar pra quê? で e e t d a q u quebra e o vento da tarde?

q u e serve a t a r d e inútil paisan.

Brava, qué Bro, genial. e x c e l e n t e qué maravilloso. Qué、adoración. linda síntesis esta de,、mm. ¿no? de, de la vi, tremenda es voz. Cabo, claro, Cabo. pero digo de la tremenda voz y piano, ¿no? Sí, sí, sí. sí Me、sí, recuerda、sí. lo que escuchamos esta tarde de Brad Meldó y p a t m e t h e n y Metheny,、sí. que con que poquito también cuento se hace, ¿no? Podríamos saber, r、uh, eh, Sí, tanto, Cuando、poquito. son, viste, bien、es、contundentes,、mm. queda.

Bien completo, todos los espacios. Genial, la verdad. No, Muy bueno. A a excelente. Bueno, hermosísimo momento、uh -huh. ahí vivido con j u a Muchas、Julia. gracias, nos dicen. Y bueno, g r a c i a s a ella, divina、favor. total. Bien, sigamos. Este, ahí tenemos este, la agenda, agenda. Vamos con la agenda. Le recordamos a los compañeros que estamos en la, acá en la radio, en la FM Indie Rock.

Eh, si nos quieren escuchar por internet, estamos en la www.fmindyrock.blogspot.com y la radio es la 104.7. Que estamos los martes a las 22 en vivo, los sábados a las 8、eh, también por esta radio, por la 104.7, y los jueves, nos, la repetidora de Río Colorado a la 90.30, los jueves a las 22.

Ok, tenemos todo s Buenísimo. Están hablando de j a z z Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troiano. Están hablando de música. Están hablando de j a z z a ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! h h ¡Uuuh! h u u u

Bueno. bueno, seguimos, seguimos aquí. Este, bueno, tenemos una agenda cortita hoy, ya pasó todo de todo. Uy, bueno, pasó mucho porque era el día jazz, claro, p o r e s o n e s a m e n t r e v s t a de Sentenario Mingus, que escuchamos una, creo que hay una entrevista a、um, este, Salim,、ah, Salim en Washington, e x c e l i n t e concepto. Muy, inter muy interesante,、sí, si l o pueden enganchar,、buena. yo no sé si la suben a.

A internet o no, pero los conceptos de él, hablando sobre Mingus, sobre la, la dimensión. Claro, que lo movilizaba Mingus y toda su, su, su sí, lucha sí, sí, por sí. los derechos. Sí, sí.、Iba. Sí, La no, verdad que estaba no, genial. La contra、verdad. la discriminación racial y, y, y un poco también contra el, un poco,、eh, este, pensando el modo de vida americano, ¿no? También cual, el a m o s o modo de vida americano y、sí. cómo se interpreta eso en la música.

Bueno, pero este, nos manda querido Enrique, como siempre, este, hubo un festival de jazz ahí e l Casa el de, sábado, la pasamos, de la Palmera en Tandil.

Que este sábado, 7, 21 horas,、eh, va, a haber, eh, va a estar cuatro flautas y tres mates.、Eh, expone a l g u i e n pero bueno, no alcancé a copiarlo. Va a ser lo que va a a h con e r c pinturas también ahí. ¿no? Ah, en 4 vivo. Cuatro flau flautas, grupo, tres mates. que Lo escuchamos otra vez, que es música también este,、sí. mezcla latinoamericana, mezcla jazz, medio, un poco de todo. Hasta allí, en la Casa de la Palmera, a partir de las 21 horas. En Tantil.

Están hablando de j a z z Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de j a z z Bueno, dejando entonces el momento Julia ahí, ese momento encantador, lo cerramos ahí.、Eh?

Y bueno, y pasamos a, otra, a, a otro ritmo, ¿no?、Yes. Este, este es el, el ritmo rioplatense, no. All right. El ritmo de la banda oriental de Uruguay. Y lo tenemos a. Bueno, yo, yo diría que es el ritmo rioplatense, porque、También. eso e es solamente、mm. que sea Uruguay, no, nada No, no,、sí. no, no, pero bueno, pero ahí se da un poco más el candombe, ¿no? Que acá.、Eh. Pero bueno, no importa.、Mm. No vamos a discutir e o ahora. Vamos a escucharlo <risa> todo, todo a, Daniel ser, masa,、sí. oh, a Daniel m a z s a Grande, Daniel. m o a e s a r l o con el, el candombe、veo? bailador. <risa>

Ass. Remember g e t t i n g stabbed in your ass. Yo soy como mi canción. Un poco de todos lados. Andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir. Sin rumbo, girando en vano.

私 m 心の a n o つけ s のは私の心の声を見つけたのは私の心の声を見つけたのは私の心の声を見つけたのは私の心の声 o 見つけたのは私の心の声を見つけたのは私の心の a を見つけたのは私の心の声を見 a けたのは私の心の声を見つけ e のは私の心の声を見つけたのは私の心の声を見つけたのは私の心の声を見つけたのは私の心の声を見つけたのは私の心の声を見つけたのは私の声を見つけた menos

Préndete de mis caderas, no lo pienses bailar En casa y en la vereda, vos seguime al compás Venite a bailar la vida y dale que vamos arriba Nadie no puede parar

《あっせんどろせんどろ》

No seguirlo a Daniel Massa, ¿no? No,、oh, pero que hace un rato、genial. que no estaba, me encanta. Me encanta. u s t e n es un día candombero. Me, vamos me, me, a, estoy e c h a n r o de ojito acá. s i sí, para sí. Ver、si、la vamos podemos a, a charlar en algún momento con e s Canta,、sí. qué genial. Buenísimo. Bueno, y vamos bueno. A, a escuchar a otra de las cantantes、eh, argentinas de esta camada de chicas jóvenes y talentosas, okay, que、esperamos. también es compositora.

Y este, está bueno ese rol, ¿no? De, de componer y cantar sus propias canciones. Sí, sí, y... siempre. La composición siempre es algo bueno.、Sí, s salir solo de ese rol de c a n t a n t En t i e e una cosa espiritual, siempre. Tal cual, si eso es, tu, es tu búsqueda. Claro, exacto. Muy bien, y vamos a escucharla en Intimate Strangers. Es un álbum de ella de hace poquito, del 2021, y ahí está Barbie Martínez. ¡Gracias! <tose>

This c u p i d s welcome

Cause you make me feel alive

Escuchando. Pero qué bueno, qué bueno、vale, que es、Martín. esto,、sí, s sos... í una voz impresionante. ¿Cómo se llama esta artista? Barbie Martínez, Es también una de las chicas que está muy. m i r a voz, impresionante, por, sobre todo porque la, la composición es nueva, ¿no? Sí, sí, sí, de, sí, de 2021. <coughs> Del disco se llama Here and Now. Ajá, ¿El pianista, o, pianista、um, o es ella la pianista? No, no, o... no bueno, eso está n t o No llegamos、sí. hasta ahí, <ríe> i este... Bueno, m、eh, Impresionante.、Sí. Muy bueno, muy bueno, muy, muy lindo、sí. tema y muy buena.

Este, interpretación, excelente.、E、excelente. Lo que no dijimos ahí estaba,、eh, la vimos a Fernanda Lanz. a ¿no? Estuvieron、está? ellas también, la Sister Injasen. Sí, en, sí, ahí en el Centenario el... Mingus.、Claro. Sí, sí, estuvimos、oh, recién hablando. Este. Este, se las v i m o muy contentas. Ahí e s vi un pequeño videíto, se a、ah, sí, muy i í e s u v i e r o n un bueno, pequeño Un momento.

Ya volveremos, sí, volveremos con ellas también. Ninguno también tendría este. También, sí, bueno, tantos,、bueno, tantos, tantos que me parece que sería c o m imposible abarcarlos a todos. Sí, pero eso pero es lo lindo. pareció、eh. una muy linda movida este, el hecho、sí. de que Que se hiciera algo con respecto a Mingus y al jazz en general, porque es una figura muy, muy controversial y, y de la. Del, y justamente, j a m e n t Claro, está bueno eso, ¿no? Que uno se ponga a pensar también, que, que,、claro. que la música te lleve a otros lugares.

Y, y, la, y, la, y los músicos, como personas también, ¿no? mm. que, que, que los moviliza y que por las, por las cosas con las que luchan, y, y está bueno en la posición.

Si se quiere que tienen claro, algunos、supuesto. músicos frente a la vida este, que son comprometidos, como el caso de Mingus, ¿no? sí, está sí, bueno sí, sí. interiorizarse. No, en y, y también recordar que la música de jazz este, es eso también. es también es es revolucionaria en ese sentido. En, ese ¿no? sentido claro. en el sentido de que、eh, tiene una discriminación, una lucha racial. Este, y nace con eso n a c e con、claro. eso, se mantiene con eso. Y en la época que estamos escuchando un montón de discos que son preciosos, aún se mantenía eso y estaban,、eh, era, era parte, digamos, de la.

Un condimento más también. Ese es espíritu de la, de, que, claro. Que de, de, claro bueno, el hecho de lo, lo que decían ahí también, este, como lema del Día Internacional del Jazz, que por qué se, ¿no? se, se establece un, un día específico para, para el jazz, este, decía h a r v e y Hancock que lo, que lo que quieren ellos como músicos es que se bogue y que se luche por esa cuestión de, de igualdad de derechos y por la paz y la igualdad en el mundo. ¿no? O sea que el tema es. Claro, el, el lema del jazz es un poco ese siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Una, una búsqueda.

De, de la igualdad, la equidad este, y, y bueno, terminar con todas esas diferencias, r e v o l u c i o n a r i o s í sí, sí, este, totalmente.

Un espíritu revolucionario, a eso va. Claro, ¿no? claro, sí sí, de, sí, sí, sí, sí. Y más eso, también, de... porque ha habido, por ejemplo, el caso de m i n g u s también le puso el cuerpo ahí en la,、claro, la lucha, sí, supuesto, ¿no? ¿no? Este... Teniendo su visión de la sociedad. Exacto, sí, sí. sí, sí. No, Archie Sheep, n o callándose、muchos. nada, bueno, m i l Davis también. m c o Muchos,、supuesto. como sí, muchos. Sí, sí, bueno, casi todos va. Misma, este, ¿cómo se llama nuestra querida cantante?

Eh, bueno, no me acuerdo en este momento el nombrecito, pero ya lo, lo vamos a comprar. ¿Cuál de ellas? ¿A r g e n t i n a o.? No, no,、Eastern、no. La, la, la grandes, la, las, las grandes cantantes negras、ah, no, bueno. que luchan también por el guarda. ¿Lina s i m o n

Nina Simone Nina también, Simone, una、claro. gran luchadora sí, también. Pero sí, sí. Billie Holiday. Billie Holiday. Billie Holiday. b i e h o y como tantas antes de ella, Bessie Smith, bueno, todas, todas las canciones, todas, este, por imponerse no solo un lugar dentro de la música, dentro de la canción, la sino por, este, por todos esos este, grandes problemas que tienen de discriminación en、uh -huh. el, el gran país de la libertad.、Uh -huh. no, en fin. Este,、no. Bueno, y seguimos a h un poquito.

Y vamos a escuchar a, este, a Ezequiel Cantero, que también、Ajá. es un músico argentino,、ah, vale. en voz y composición. Y lo van a acompañar en este grupo、eh, Hernán Jacinto en teclados, también un gran. Uno de mis pianistas fuertes. Exacto, si、sí, no. Este, Martín Varela en bajo y Pablo González en batería.、Ajá. Y el t e m i t a este de Ezequiel se llama Vueltas. Vueltas. Vueltas. <risa>

Masih sayang lagi takkan jauh. Kenapa dalam perasaanmu sudah bagaimana kata-kata manis cinta terlalu singkat, terlalu pantas. Yang sering kesepian. Kenapa?

Buenísimo Ezequiel Cantero. Bueno, Pero, ¿cómo estás disfrutando este día? Y qué, qué tecladita, h e r n á n e e s t a gustando、Hacín? este programa, che. Qué genial, h e r n á n Qué、Hacín. bueno todo, qué bueno todo. Muy qué buen. Me gustó mucho esta onda, sí. Buenísimo.、Qué、lindo dinámica con un aire rioplatense también, sí, ¿no? Sí, también. Muy sí. bueno. ¿Cómo se llama el muchacho este?、Eh, Ezequiel Cantero. Ezequiel, Ezequiel Cantero, fantástico. fantástico.

También canta, en este caso no, pero bueno, este, en, en otras composiciones de este disco, este se llamaba Vueltas. Están muriendo artistas. Son los genios. Tremendo,、no、sé sí,、va. una cosa de loco. Maravilloso. Bueno, y en mi momento jazz band, que、oh. no, no es una jazz band, pero, pero podría serlo, qué sé yo, ¿no? O sea, este, vamos a escuchar a, a, Mateo a Mateo Tonelo, un baterista、Mateo、argentino.

Y que lo va a acompañar. Marcos Gaulla en guitarra, Patricio Carposi en guitarra, no, Martín Varela en bajo, Juan Oliver en trompeta, Maximiliano Nathán en vibráfono y Santiago Costa en percusión.

Y vamos a escuchar a un tema de ellos que se llama Regreso. Se puede decir que estamos en el momento Big Bang.、Eh, sí, no, ¿No? no llega a serlo, pero, pero, podría pero ser. son muchos、para. instrumentos en todo caso. Yo, para no, no, que no se caigan las secciones, ¿viste? Que no, no se caiga, que no decaiga. <risa>、no、Ahí está, buenísimo. Ahí vamos.

Y estábamos escuchando el grupo de Mateo Tonelo、eh, en batería. Mateo Tonelo, Genial,、eh, me encanta. Muy,、bueno, muy, muy bueno, excelente. Muy, muy bueno, muy l i n d o c l i m a De lo experimental, incluso、sí. con voces, sí, sin s e r una sí, letra sí. específica. Está, sí, me por ahí es más, más experimental en la, la, la textura, ¿no? Sí, la, sí está, está, está bueno. Tanto, muy bueno.、Eh, bueno, y este. Y,

Ya estamos medio como terminando,、uh -huh. pero vamos a terminar En una ¿no? con un ritmo así fuerte, fuerte. si se quiere.

Así que, como ya este, nosotros finalizamos un poquito con las redes y seguimos, terminamos con,、claro. la, con la radio. Vamos a seguir con la radio porque este, es un programa de radio. Sí, no, porque ya falta poquito para terminar, pero este, este tema seguro que si lo ponemos en las redes lo van a cortar,、claro. porque la, la Warner se pone nerviosa.、Ajá. Y entonces,、Nos、como no quiere、riesgos. que d i f u n d a m o s la buena música, este,、no、sé es un tema de j e r b i e h a n c porque hoy estábamos hablando de esto, del Día Internacional、claro. del Jazz. Esto fue、Exacto. hace poco, y bueno, h a n c o a r

Cerrar un poquito con este homenaje y、claro. vamos a escucharlo a Hancock y a. Al gran Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, unos genios haciendo chamaleón. Bueno, y ustedes, muchas gracias Y nos vamos ar, Muchas gracias por Chao, estar ahí. Hasta el martes. martes gracias a Dieguito que nos acompañó en la operación técnica y nos vemos el martes quinto. Martes, 22 horas. c h a u